Es hora de hablar de la quimera de otra vida de lo que nos opimos expresar del trapecio que ante la nada oscila de tragedias y triunfos que dura un segundo Y de la fábrica de hielo El olvido Encuentros cercanos Es uno de los historiadores Más importantes y reconocidos De todo el mundo Y hoy está junto a nosotros Él es Paul Preston No tiene que ver con Se ha especializado en historia de España y acaba de publicar un nuevo título, un nuevo libro, un nuevo trabajo, El pueblo traicionado. Nos vamos hasta Londres, nos vamos a hablar con él, con Paul Preston. Paul, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, yo todavía vivo. ¿Y cuál es el pueblo traicionado? Bueno, el español, por supuesto, ¿no? Aunque con la calidad tan pésima de la clase política en Gran Bretaña, igual podríamos ser el pueblo británico, el traicionado. Yo creo que está, justamente ahora está más traicionado que el español. Paul, ¿por qué existe tanta traición en el mundo entero, los historiadores, de fijarse en España? ¿La historia de España es tan rica? Bueno, yo creo que hay un, eh, una sensación en España de que todos los historiadores británicos se dedican a la historia de España, y no es exactamente así. El caso es que en la universidad británica hay mucha tradición de estudiar la historia de otros países, y por lo tanto... Hay tantos italianistas, alemanistas, rusistas, francesistas, como hay hispanistas, ¿no? Eh, pero sí, es claro, o sea, en mi caso yo he cogido la historia de España por, por dos razones, o sea, primero una intelectual, de que de estudiante me tocó la suerte de o sea a mí me interesaba mucho eh, el periodo de entregueras de los años 30 y estaba indeciso sobre qué hacer para una tesis doctoral y tuve la suerte que o sea, yo estudié en la Universidad de Oxford pero después de terminar la carrera pude hacer un máster en la Universidad de, de Reading que está entre Londres y, y, y Oxford y tuve la suerte de tener como profesor Hugh Thomas, que como usted sabe, fue Fantástico. el gran efecto en la guerra civil, y me enganché totalmente, y, y, y claro, eso me quitó las dudas, porque con la guerra civil española, bueno, pues uno tenía la posibilidad de estudiar Hitler, Stalin... Rotsky, fascismo, liberalismo, socialismo, comunismo, o sea, que había de todo. Y, y eso fue, digamos, la razón intelectual. Y luego eh, me interesé tanto que enseguida en, en agoté los libros disponibles en inglés y decidí que tenía que aprender español. Y ahora viene la segunda razón, que... Vine a España y me encantó me encantó todo, ¿no? la gente, la amabilidad de la gente, el calor con que trataban a un guiri inocente, y, y claro, eso fue, digamos, lo primero era curiosidad intelectual y lo segundo fue una especie de, de, de flechazo. Pues nos sentimos muy afortunados por ese flechazo, porque es estupendo todo lo que has escrito, toda tu labor de historiador, toda tu labor de hispanista. En este libro lo vuelves a demostrar, pero lo has mencionado, los paralelismos, los parecidos que existen, entre y quizá porque ocurren en una fecha similar, ¿no? la guerra civil española y la segunda guerra mundial. Bueno, claro, yo, yo veo la Guerra Civil Española como una especie de ensayo para la Segunda Guerra Mundial, porque las fuerzas en juego eran eran las mismas, ¿no? Y realmente, de haber tenido otra salida la Guerra Civil Española, pues yo creo que incluso se podría haber evitado esa inmensa, colosal tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El siglo XIX, en tu libro se puede comprobar, da muchas claves de lo que ocurre. Después y sí, lo que ocurre ahora. Eh, ahí se manifestaron los males eh, de la población española y del pueblo español. Bueno, es que en el libro se trata de diferentes tipos de corrupción. En la época, de, o sea, de la última tercera parte del siglo XIX... Se trataba más que nada de, de corrupción electoral. Claro, corrupción electoral que daba lugar a toda una serie de corrupciones. Pero yo no sé si hasta qué punto hay continuidad con la situación actual. Eh, el caso es que, como ya decía, hay varios tipos de corrupción. Luego hay la institucional. Y claro, en durante las dictaduras de Miguel Primo de Rivera y luego de Franco había una corrupción absolutamente masiva, o sea, institucional de, del propio Estado. Y eso no es lo que no, no es lo que pasa ahora. Luego hay el, la corrupción que hay en todos los países, o sea, que está en sobre todo en Estados Unidos, el el, el la corrupción de los grandes bucaneros capitalistas. Y el gran bucanero capitalista en España fue Juan Marc, que es una figura que sale mucho en, en este libro. Y luego, en la democracia, y por eso yo digo que no hay tanta continuidad, lo que pasa en la democracia es que hay la necesidad, más que nada, ¿no? la, la, la cuestión de... ...la financiación de los partidos políticos... ...y eso es lo que daba... ...los grandes escándalos de corrupción... ...en la época eh, de Felipe González... ...y luego ahora eh, con Aznar y, y, y con Rajoy... Eh, ...luego hay otra cosa... ...que es la corrupción inmobiliaria... ...y eso... Eh, ...claro, es eh, eso también es una cuestión... ...de lo que permite la ley... ...y desgraciadamente... Hay leyes en España que, que han permitido esa corrupción. Claro, que no viene solo así, sino que se ponen eh, los carriles para que se manifieste uno de los problemas Hay clásicos del mundo español desde siempre. La corrupción es nueva, la corrupción ha existido siempre y esa corrupción ha llevado a la desconfianza en el poder político. Claro, lo que pasa es que o sea, yo resisto pensar que la corrupción es algo especialmente español, ¿no? Aparte que o sea que hay muchas semejanzas con Italia, con Grecia, pero incluso con Gran Bretaña. El caso es que, o sea, por un lado tenemos la corrupción pequeña que de, de que todo el mundo está tentado de esquivar lo que puede y pagar sus impuestos, o de De, de pagar un fontanero un electricista en metálico para evitar pagar el iva pues eso es una especie de, de corrupción eh, a pequeña escala pero sí también lo es claro, claro. Que esa no hace titulares en ¿eh? no en los periódicos ...pero existe en el día a día efectivamente lo que pasa en o sea la gran diferencia o sea yo estoy diciendo que hay tanta corrupción aquí en gran bretaña que en que en españa Lo que pasa es diferente por el sistema legal. Es decir, la corrupción aquí es, aunque suena como una contradicción, la corrupción aquí es legal. O sea, estoy hablando del lavado de dinero negro. O sea, que Londres dicen que es el, el gran capital o la gran capital mundial del lavado de, de capitales negros, ¿no? De, de dinero ruso, árabe etcétera, etcétera, claro, chino claro. Y, y, y todo eso pero eso no es en sí ilegal, puede ser todo lo inmoral que queramos luego hay toda la cuestión de, del dinero que está en los grandes paraísos fiscales y las grandes empresas que no pagan sus impuestos tipo Google, Amazon y todo eso, no o sea que yo creo que estamos todos rodeados por y condenados a lo, la corrupción de los, eh, de los ricos. Y se ha globalizado también la corrupción, un poco. Eh, gracias a las nuevas eh, tecnologías eh, también ha aparecido ese fenómeno. Se globalizan algunas cosas, pero se globaliza también la corrupción. Efectivamente, claro, eso es lo que acabo de decir, ¿no? que la, hay grandísimas empresas que, por ejemplo, o sé sea, que igual... Tu, hablo del caso británico, pero seguro que es lo mismo en España. O sea, que la, las grandes ganancias se hacen aquí, pero luego se la, los, los impuestos, los pocos que se pagan, se pagan en otro sitio donde se cobra menos impuestos. O sea, que siempre por un truco. Eh, por ejemplo o sea que aquí hay muchos que pagan los impuestos en Irlanda donde uh -huh. los impuestos son menos que aquí o incluso <ríe> eh, en, en, en países como Luxemburgo o Liechtenstein en fin, eh claro hay países pequeños que eh, utilizan esa posibilidad de ganar dinero para su estado facilitando la corrupción de grandes empresas Una de las cosas que tú citas es que solo existió durante el siglo XX, eh, históricamente aprecio a los políticos en los eh, primeros años eh, 30 y en la transición. ¿Qué se debe hacer para volver a un periodo en donde la cosa pública vuelva a respetarse eh, popularmente? Bueno, evidentemente con, eh, o sea, hubo, digamos, un intervalo en la corrupción, durante la República, pero eso se interrumpió con la Guerra Civil y la Victoria de Franco y, y, y claro, se restablecieron los hábitos de antes de, de la República. Se pasó, o sea, de la dictadura de antes de la República a la dictadura de Franco. Y, y luego, es verdad que en los años de la transición hubo un intervalo en el cual, o sea, yo diría casi desde la muerte de Franco hasta pues más o menos eh, mediados de los años ochenta y, y eso se debió a que precisamente por el gran deseo popular de evitar otra guerra civil, de no volver a tener una dictadura, por ese periodo los políticos desde Fraga a Carrillo pasando por suárez y felipe gonzález los políticos hicieron o hacían lo que no no hacen ahora que es poner el interés nacional muy por encima de sus intereses partidistas y eso claro fue una maravilla pero desgraciadamente no ha seguido así. Tú fuiste el autor de uno de los libros, una de las biografías más importantes, más espectaculares sobre la figura de Franco. Franco representa mucho algunos de los problemas que han existido en este país, del poder que ha tenido la Iglesia y el Ejército. Eh, a lo largo de la historia, con Franco se escenificó, pero ya existía ese poder antes. Bueno, sí, efectivamente. Pero lo que pasa es que Eh, había durante la República intentos de limitar eh, los poderes del ejército, esa idea que había en, en el cuerpo de oficiales del ejército que los militares tenían derecho de dirigir la política del país y, y luego había el deseo de, de la Iglesia de monopolizar la educación, etcétera Y eso fue algo que contribuyó mucho a esto a obstaculizar las reformas de la República. Eh, y por tanto, claro, son parte de, de las causas de, de la guerra civil. Y una de las cosas que hizo Franco era restablecer el poder del ejército, el poder de, de la iglesia, lo que a su vez facilitaba la corrupción de él, de su familia y también de, de, de muchos otros, ¿no? de, de, o sea, de, de, que, que doy muchos casos eh, en el libro. Hay un dicho, que no sé hasta qué punto es cierto, que pienso usted un como tú, de una frase que dice, aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. <risa> bueno, claro, lo que pasa es que eh, yo creo que hasta cierto punto es verdad, Eh, es, un poco, es un poco como el alumno que en el colegio que no conoce su historia la tiene que repetir al año siguiente ¿no? ¿Y crees que se puede repetir? Porque me gustaría saber si en la historia. ¿Se puede encontrar alguna pista de lo que está ocurriendo en nuestro país en la actualidad? Ese resurgir del farcismo que no sé si tendrá relevancia o no, pero ya existe, por lo menos en las plazas de toros, en los eh, palacios de deportes, está ahí la gente mueve la banderita y vuelve el fascismo. En nuestro país, después de un siglo, volvemos a, a las andadas otra vez. Hombre, o sea, evidentemente... Y, y pasa lo mismo aquí con el Brexit, ¿no? que hay elementos de extrema derecha que a su vez provocan elementos de extreme, o, o, o, extrema izquierda. En España el caso es o sea de, de, de, de extremos de nacionalismo centralista contra nacionalismo catalán. Pero a pesar de todo eso, Yo mantengo cierto optimismo. Yo creo que hoy en día, espero, vamos, estoy aquí sentado con mis dedos cruzados, ¿no? Pero espero que el nivel de educación que hay y el hecho de que España como mínimo tiene la suerte de estar dentro de, de la Unión Europea, eso le, le vacuna un poco de ese peligro de la vuelta al fascismo. Ojalá, ¿no? Y España está dentro de la Unión Europea. ¿Cómo se le ocurre a los ingleses? Supongo que un historiador que ha vivido eh, las eh, cosas buenas que las tiene, también hay, hay que hacer peros, anotaciones a pie de página, pero evidentemente es eh, buena la Unión Europea. ¿Cómo se ocurre que un país eh, tan grande, tan poderoso, tan importante en la historia del mundo, quizá el más importante en toda la historia como es el Reino Unido, haya decidido un referéndum irse de, de Europa? No suelen bueno, entender eh, mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver. O sea, los que lo han o sea, empujado la idea, digamos que tienen, o sea, hay, hay diferentes motivaciones. Por un lado, hay los que van a o sea, se van a forar especulando contra la libra. Eh, con las posibilidades de la desregulación, eh, se o sea, de, de, de quitar los reglamentos sí. eh, respecto a muchísimas cosas. Pero luego hay, o sea, todavía el hecho de que Gran Bretaña no, nunca se ha librado de su pasado colonial, del hecho de haber ganado dos guerras mundiales y todo eso. Y por tanto, era muy fácil da la impresión de que no, o sea, nosotros, y de, digo nosotros entre comillas, eh, nosotros que hemos ganado esto, que hemos salvado Europa dos veces, que tenemos que aceptar eh, órdenes de, de Alemania, por ejemplo. Eso, evidentemente, es una exageración, pero es lo que es lo que se decía en la campaña de, de, de, de, de publicidad para el Brexit. Y luego, O sea, la votación no ha sido arrolladora, ha sido 52 contra 48. Primer error del gobierno, o sea, el gobierno que había permitido el referéndum. A ningún referéndum, cuando se trata de cosas realmente de, de una importancia colosal, se puede hacer por mayoría, simple. No puede ser 50% más uno. Tiene que ser una mayoría cualificada, como hicieron en Quebec, O sea, de 60% o 65%, una cosa así. Pero aquí lo que pasa es que la gente utilizaba la votación para votar contra muchas cosas. O sea, mayormente era una, un voto contra la austeridad. 10 años de austeridad terrible de los conservadores. Luego había otros que votaban contra la inmigración y en esa inmigración, pues se mezclaba la, la inmigración que no se podría controlar de la unión europea con la que sí que se podría haber controlado de áfrica de asia etcétera etcétera y, y luego o sea la, la gente o, sea, o mejor dicho el referéndum fue eh, no era vinculante pero en en los últimos tres años los conservadores han logrado persuadir Al, al pueblo brexitero de que no es que votaron para o sea, una un, un salida de cualquier tipo de, de la Unión Europea sino que era salir sin acuerdo alguno que claro eso es ahí está el desastre o sea si la, la primera ministra cuando se fue huyendo David Cameron Teresa May si Teresa May hubiera dicho bueno ...ha habido ese ese resultado... ...vamos a respetarlo... ...pero lo que hay que hacer... ...la secuencia es... ...primero, negociar... cómo será... ...y una vez que hubiera un acuerdo... ...con la Unión Europea... ...ponerlo a otro referéndum... ...pero no se ha hecho así... ...por eso estamos en... en el, o sea, al, ...al borde del desastre... donde estamos ahora... Paul Preston uno de los historiadores más importantes en el mundo Paul Preston ha estado aquí en La Rosa de los Vientos en la sintonía Don Bacero acaba de publicar en Editorial Debate Un pueblo traicionado Paul, Muchísimas gracias A usted